de todas las organizaciones, esta es la mejor, Organización X. Borracho, borrachito, pasó mis días solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Ponele una cruz al éxito. Organización X, en compactos y cassette.